La actuación del genial Manolete. Recedidos por el caballero jerezano con Álvaro Domecq. Fitanillo Y Antonio Betriano. ¡Saman Tereson, Antonio Bienvenida, Manolete. Y Domindín. pisan la arena de la verdad. Dispuestos a entender... Manolete y Domindín pisan la arena de la verdad, dispuestos a entendérselas con un toro de bordo.